Muy bien, y ahora tenemos el placer ya de tener eh, en línea a Gabriel Patrono, él es productor y gestor cultural, estuvo a cargo de, de este ciclo ¿Dónde Estás Rock, y queremos que nos cuentes un poco qué es lo que estuvo pasando de estos días. Gabriel, acá te saluda a Carla y Felipe. Hola, amigos, la verdad, un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Y, y bueno, varias veces nos hemos cruzado, creo que en estos años, porque yo vengo trabajando muchos años con la nave de los sueños. Uh -huh, claro. Eh, y bueno, siempre ustedes muy gentilmente... Han, han dado mucha mucha cabida a todo lo que es la producción independiente, ¿no? Sí, Y bueno, muchos tratamos. años, desde hace mucho tiempo, laburando alrededor de estas ideas del cine independiente, de la música reciente, digamos, y también historiando. Y bueno, junto con los amigos de Estudio Urbano, eh, el año pasado ya hicimos una primera edición eh, de reflexiones, de pensamiento, de discusión, de proyecciones también. Tal cual. Eh, en torno, digamos, a, a, a esta idea que nos viene dando vueltas ...hace un tiempo que es, digamos, a, a casi 50 años o 50 y pico de años... Eh, ...digamos, de que, se, de que el rock argentino eh, se impulsó con fuerza... Este, ...dónde están ahora, digamos, esos disparadores contraculturales... ...o dónde aparece con fuerza esa idea de ruptura eh, y de contracultura... Que, ...que el rock supo tener eh, desde, desde sus inicios... ...y bueno, para llevar adelante estas conversaciones y, y esta eh, intención... Eh, estuvimos convocando a escritores este, y periodistas y editores de, de libros porque justo se ha dado un fenómeno muy interesante que es que este año y el año pasado salieron muchos libros de rock sí. eh, una tonelada de, de, de editoriales grandes y también de editoriales chiquitas eh, como Gourmet Musical, eh, Piloto de Tormenta, Editorial Disconario y muchos incluso este, editados en forma autogestiva, ¿no? que tienden como a reflexionar sobre el estado de, de este de este modo expresión cultural, digamos que ha sido el rock, la Argentina y, y también a indagar un poco en la historia y a, y a chusmear un poco o, o, o tirar algún tipo de a, aventura hacia dónde se se va a disparar en los próximos años. Claro. ¿Y cuál es, digamos, tu, tu postura respecto al panorama? De, ...de la escena musical, cómo se está constituyendo... ...cuáles son, eh, digamos, lo, los referentes musicales... ...que me imagino que estos libros traerán sí. a la luz... ...más allá de, digamos, los grandes maestros del rock... Eh, ...ahí las bandas que están, que están pisando fuerte. Sí, totalmente, mira eh, ...mi postura está muy cerca de unas reflexiones... ...que escuché hace poco... Eh, ...del de periodista Alfredo uh -huh. Rosso... ...que es donde él dice que... ...que un nuevo amanecer es posible... ...y que desde la escena autogestiva y, y alternativa... ...y periférica, que es donde siempre además surgen las voces reveladoras y renovadoras... ...en cualquier escena artística, claro. este, aparece un, un gesto generacional este reciente que es innovador... Y que, ...y que tiene contundencia y que es muy fuerte, y que sobre todo se sostiene desde los lugares... ...de la autogestión, eh, desde las zonas más periféricas, desde los circuitos eh, completamente alternativos... Eh, y que nunca y además esto además es una reflexión que está buena nunca digamos nunca el, el rock que propone o el rock que se que se opone a, al autoritarismo o a, o a cualquier este señal de de digamos de represión eh, nunca es el que está en los medios siempre quiera buscarlo no hmm. siempre quiera buscarlo está buena esa idea <risas> sí, sí, digamos de, yo hace muchos años que Ando alrededor de, esta, de estas ideas, porque empecé de muy chiquito, a los 12, 13 años, ya iba a, a todos los conciertos, y me acuerdo que ya desde ese momento, 30 años atrás, nunca lo, lo, nunca lo realmente contestatario estaba en los medios. No sé, si tenías 15 años en el 88, eh, tal vez eh, Don Cornelio no estaba. En, en, y, y en el 86 tampoco estaba Sumo eh, en, lo, en los medios. Lo tenías que ir a buscar vos. Siempre estaba en sótanos, siempre estaba en lugares... Eh, ...con un sonido irregular... Eh, ...a veces sin monitores... Eh, ...con unos camarines modestos armados en un pasillo... Vemos siempre... ...aquello que contesta o que irrumpe... ...o que genera algún gesto de rebeldía... ...sobre todo en este momento que está muy bueno... ...que, vuelvas, que el rock vuelva a ser aquello que... ...se propuso ser... Que ...es decir, no a, a lo que está mal... ...o a lo que considera que no les gusta... ...o a donde ve que hay alguna señal de autoritarismo... ...así que digamos, desde estas reflexiones... y sobre todo en algunos de los libros que han salido me acuerdo por ejemplo uno de los últimos libros que salió que indaga sobre la escena actual sí. eh, que se llama Codex que es de Pablo Díaz Marenghi un escritor y periodista y él y yo coincido bastante él, él, él rescata con mucha fuerza a artistas como Maxi Prieto este, integrante de los espíritus y que también tiene una carrera solista muy interesante eh, no sé, desde las, las cantautoras y las cantantes que hay Que es muy interesante porque además es un fenómeno completamente reciente, debe tener cinco años. O sea, es increíble la, desde el lugar de la mujer las voces con mucha fuerza que han surgido en el rock argentino. Desde, digamos, desde las más clásicas, como puede llegar a ser eh, Paula Mafia o, o, o Lucy Patané, desde hasta artistas más nuevos, o, o otros como pueden llegar a ser Ignacia, Echeverri, que está muy bueno lo que hace. Eh, desde muchos eh, bueno, las chicas de Palta, que son de allí, eh, de la tribu, este, que tienen ahí el programa Los Viernes. Eh, me parece que es un gran momento para la cultura en general, porque sobre todo en los momentos de adversidad es donde aparece con mayor fuerza algún gesto contestatario. ¿Y crees que las redes sociales están influyendo para bien, para visibilizar estas nuevas bandas, esta nueva generación de, de bandas? Me encanta esa pregunta. Porque aparte yo soy de una generación donde vos tenías que ir a ofrecer la información y todo el tiempo eh, tratar de seducir a los periodistas y a seducir a los suplementos jóvenes. Y me parece que este es un momento donde la la, pie, la pelota se ha invertido y ahora la pelota la tienen los mismos eh, gestores, productores o artistas. Es decir, si hay una idea fuerte para proponer, este no hace falta ser legitimada por los grandes medios como siempre fue hasta ahora durante... muchos años fue así, durante los últimos 30 años fue así, y eso ya no es así, digamos. Eh, me parece que, como toda herramienta, ¿no? Bien usada y a conciencia, y con cuando alguien tiene algo fuerte para decir, eh, me parece que está muy bueno aprovechar todo esto que sucede, que además está como como ahí latente y al servicio, y, eh, digamos, y me parece bastante irreverente en relaciones cómo fue hasta ahora, ¿no? O sea, vos históricamente tenías que ir a que el periodista de Rolling Stone quiera... publicarte una pastillita en, el, en la revista mensual, como un poco de lástima, <ríe> este, y ya te sentías como con autoestima hecha mierda, este, y ahora me parece que si vos tenés una buena idea y sabés cómo cómo encontrarte con tu gente, le, digamos, las redes te pueden ayudar como toda herramienta, ¿no? Sí, claro. O sea, nunca te van a dar algo que no tengas. <ríe> bueno, Gabriel, nosotros felicitamos mucho, digamos, tu laburo y el de la gente que está investigando y que está dando lugar también a... A, a esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué ha, qué ha pasado con el Rocky? Cómo, ¿Cómo seguimos para adelante? Eh, te esperamos tener aquí, poder eh, charlar aquí contigo en otro momento, tal vez en, en Ofrendas Urbanas. Ahora te vamos a despedir. Dale. Y, bueno, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, eh, chicos. Suerte. Que estén bien. Y un bueno. abrazo desde la Nave de los Sueños.